Véanlos. Aviones de oro en la selva de Colombia, 1500 años antes del nacimiento de la aeronáutica. Engranajes misteriosos, rudimentos de una maquinaria desconocida encontrada en los mares de Grecia, con más de 20 siglos a su espalda. ¿Son estos disparos en lo más profundo de la prehistoria? Venus construidas antes del nacimiento del ser humano moderno. Huellas fósiles. Les estoy hablando de OPARTS, objetos fuera de su tiempo y lugar. Ellos van a ser el argumento para este dossier apasionante. Buenas noches y bienvenidos a Nave del Misterio. Para muchos investigadores, este muestrario, este pequeño museo, Sería todo un desafío a lo conocido. Quizá una respuesta a si hubo otras civilizaciones que nos dejaron un legado puramente tecnológico, unos conocimientos que por algún motivo desaparecieron. Y solo son recuerdos de piedra o de otros materiales, como vamos a ver. Sin embargo, hay quien va más allá y afirma que son restos, ideas conformadas como objetos artísticos que representan. La llegada en algún momento de la historia de civilizaciones extraterrestres. Todo eso y mucho más en torno a los míticos y polémicos OPARTS. Yo quiero que antes del seguro e intenso debate que vamos a tener tengan. Por lo menos, una idea general de algunos de los más sorprendentes que hemos compilado aquí. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. c a r m e n buenas noches.、La、buenas noches, Iker. Por cierto, son n o t i c i a、eh, No son los de siempre. Siempre la arqueología rescata de las arenas del tiempo cosas sorprendentes. Por ejemplo, miren muy bien ese coche, ese coche con 7.000 años, Carmen. Con 7.500 años, Iker. Es, sería el último OPAR descubierto.、Eh, ha sido en Kicil Tepe, en Turquía. Desde hace muy poquitas fechas. Eh, se expone y se puede ver en el museo de Mardin, donde también、eh, están estudiando una serie de muñequitas y de silbatos que se encontraron p、pues, u en s e las mismas excavaciones que se estaban realizando. Como veis, es un coche es increíble. con las ruedas, cuando hace 7.500 años no se tenía ni idea de lo que iba a ser una rueda, y como vemos, pues, parece un coche de los que utilizaban los niños pequeños en los años 50, 60, esos juguetes que hacían de madera con esas ruedecitas, incluso los engranajes que tenemos aquí delante. No sabemos qué puede ser. No, han dicho en el propio museo, los especialistas, los arqueólogos que excavaron, que van a sacar más datos sobre estos objetos que han estudiado a conciencia y que hoy por hoy no se pueden catalogar dentro de la arqueología porque no hay nada parecido. Ha ocurrido hace escasos días en una zona tan fértil para el misterio como es la Anatolia en Turquía. Y... Ese cochecito, hemos consultado a grandes especialistas que están excavando allí, como nuestro buen amigo, el arqueólogo Gil Fuen Santa, que nos decía que podría tratarse de algún tipo de transporte para los muertos, para las cenizas de los muertos. Pero y la rueda. Hay ejemplos de este tipo maravillosos en las culturas mayas. que no conocían la rueda y que tenían estos juguetes también. Si es que son juguetes o algo mucho más importante. Bueno, vamos a disfrutar porque luego ciencia e investigación del misterio van a enfrentarse en nuestra mesa. Santi, vamos a ir repasando algunos objetos, algunos misterios, algunas cosas que siguen todavía、uh -huh. sin resolverse o por lo menos en la incógnita absoluta.、Eh, empezamos, por ejemplo, con esta cabeza. Esta cabeza de un animal, esto no es nada extraordinario, pero sí. Esta especie de, de, de percusión que existe aquí y que muchos vieron armamento, disparos, así publicaron los rusos, disparos de armas en la prehistoria. ¿Es posible? Pues es posible porque, de hecho, esto lo descubrimos en un libro mítico de Eric Bondani, que es El mensaje de los dioses. Y ahí él se hacía la pregunta: ¿quién dispara En la prehistoria. Y es que efectivamente este, este cráneo de un bisonte, que lo tienen en el Museo de Antropología、eh, de Moscú para ilustrar pues, de qué se alimentaban y qué cazaban los hombres del Neolítico, efectivamente fue cazado, fue abatido, pero muestra un disparo, bueno, un orificio, no vamos a anticipar conclusiones, perfectamente circular en. La mismísima frente, justo entre los ojos, con una puntería increíble. No corresponde, porque、eh, habría un astillamiento, habría una forma、eh, estrellada en la herida a lo que podría ser una flecha o una lanza de Siles, sino ¿Y se que. ¿Se ha examinado es... que tampoco es un disparo moderno? No, e、eh, j e u t a d o después. El,、eh, el deterioro, digámoslo así,、eh, es consecuente con el resto de la superficie. Es decir,、eh, eso ha estado, ese disparo ha tenido el mismo proceso de decadencia que el resto del cráneo, ha estado enterrado durante el mismo tiempo y,、eh, digámoslo así, no es.、Eh, No es como si rascásemos ese cráneo ahora, que ese, ese arañazo、pues、mostraría una diferencia no solo en tonalidad, sino en las sustancias que se han quedado adheridas、eh, y que los científicos pues, pueden detectar. Pero es que no es un caso único. Hay no solamente cráneos de animales, hay cráneos humanos. En Broken Hill, Rodesia, h en una mina, cuando se estaba excavando en una colina, se encontró un cráneo de Neandertal que tenía ese mismo orificio.、Eh, lo lógico es pensar entre panaciones, de las que hemos hablado aquí con forenses, pero claro, son t r e p a n a c i o n e s en algunos casos antiquísimas. Y ahí se abre el debate entre la fantasía y la realidad. Ahora, hay otros objetos en este museo que siguen sin responder a una cuestión aparentemente lógica. Un cuadro, lo están viendo. Del siglo XVI. Del siglo XVI, que lo pueden ver en la iglesia de San Pedro, en Montalcino. Montalcino es una localidad que está a 40 kilómetros de Siena, en Italia. Y se muestra este cuadro, que como bien decías, es del siglo XVI, pintado por Ventura Salimbeni. Y el título es La glorificación de la Eucaristía. Pero es en 1972 cuando en la revista Clipeo se publica por parte de Roberto Capelli. Un reportaje en el que habla de un satélite en el paraíso. Se habló de un Sputnik, ¿no? Exactamente,、incluso. se habla del Sputnik ruso precisamente porque se ve al Dios Padre, a Jesús, arriba al Espíritu Santo y parece que están cogiendo con sus manos cada uno una antena. Incluso si nos fijamos en la parte de abajo de esa esfera, Que decían que podía ser de cristal porque es transparente, se ve incluso una puerta atrás. En la parte de abajo hay una especie de lente, como las cámaras que utilizamos hoy en día de vigilancia, un cristal que podía moverse viendo no sabemos qué en aquella época. Hay muchas representaciones, es cierto, donde esas mismas esferas aparecen, pero nunca tan claras con esas antenas que verdaderamente, si lo comparamos con las fotografías de los Sputnik rusos, es que son prácticamente、e、incluso iguales. Incluso con los Vanguard.、Eh... Es más,、eh, pero luego le preguntaremos a Javier Sierra, que viene al debate, algo más sobre este cuadro que él estudió durante años. Y es un cuadro que no se parece a ningún otro. Y van a saber su secreto. Pero eso será luego, porque hay muchas más cosas absolutamente sorprendentes. Les hemos hablado en alguna ocasión de la máquina de antiquitera y la tienen con ese casi musgo verdoso, ese óxido del tiempo. 1901,、eh, unos cazatesoros recuperan en pleno marejeo una cosa que parece un maquinario, que parece un reloj. 1500 años antes de los primeros relojes, no saben lo que es. Y además,、eh, la inmersión viene precedida por unas visiones fantasmales. Ellos salen aterrorizados, creyendo que han profanado algo imposible, algo sagrado. Y quizás t e n g n lo cierto, porque ven caras, ven rostros en mitad del agua. Luego se descubre que eran auténticas cariátides, figuras de verdad, esculturas que estaban ahí custodiando esa especie de engranajes de 37 ruedecillas a nivel de tuercas. ¿Para qué servían? Bueno, también lo vamos a preguntar en el debate. ¿Qué es la máquina de antiquitera? Sigue siendo un OPART, un objeto fuera de su lugar, que es un desafío y que se intenta explicar. En los últimos años sigue habiendo teorías. Lo contaremos después. Pero claro, madre mía, ahí están los aviones del Cauca. Mírenlos muy bien. Antes de hablar de ellos, un martillo. ¿Es posible, s a n t i u n martillo en la prehistoria? Pues sí, es posible. En k i l g u o d y en、eh, Escocia, se encuentra a, a mediados del siglo XIX este martillo incrustado en una roca del Devónico. ¿Qué quiere decir eso? Una roca d e n i s c a del Devónico tiene 400 millones de años. Y el martillo es perfectamente reconocible, no solamente por la forma metálica, sino porque también tiene el mango con su correspondiente inserción fosilizado perfectamente en su interior. Es un objeto muy. La madera se llegó a fosilizar. La madera ¿no? se llegó a fosilizar y、eh, es un objeto tremendamente polémico. Se ha acusado de fraude muchas veces.、Eh, en los años 80 fue cuando se hizo la nueva datación y que precisamente resultó que efectivamente la roca arenisca de del Devónico, sí o sí, o sea, sí que, ahí sí que no había ninguna duda. Y la cuestión es: si preguntábamos quién disparaba, pues hace 30 o 40 mil años, quién andaba por ahí con un martillo hace 400 millones de años. Hay otro misterio: 400 millones de años, mango fosilizado, pero el martillo es de una aleación de hierro que no se ha deteriorado, que no se ha oxidado en todo ese tiempo.、Eh, claro, y aquí hablamos de fraudes, engaños, fantasías, reinterpretaciones humanas o realmente huellas de otra humanidad. O humanidades celestes. Bueno, eso será cuestión para luego debatirlo profundamente, pero uno de mis objetos preferidos, desde que lo leí hace tantos años en los libros de Eric von d a n i k i n Robert Charroux, Peter Colosimo, Peter Krasa, los clásicos de la arqueología, los aviones de oro y otros materiales de la profunda s e l v a del Cauca. Los aviones de oro que se dan a conocer hacia los años 50 es cuando empiezan a mostrarse en diversos museos hasta que llegan al Metropolitan de Nueva York. Cuando llegan al Metropolitan,、eh, deciden hacer unos moldes y uno de los orfebres que estaba haciendo esos moldes le manda uno a Iván Sanderson. Iván Sanderson era un entendido en criptozoología, naturalista y empieza a decir que bueno no se puede comparar con ningún animal. Lo empieza a comparar con pájaros. Dice que no, que las alas no tienen nada que ver con estas aletas, algunas de ellas verticales. Con peces voladores era lo que más se podía acercar, porque sí que es cierto que tienen una de esas aletas que parece que está en vertical y pueden volar con esas alas. Incluso decía que por aquí podían estar las branquias. Y por aquí que tendría los ojos, la boca. Explicación lo... naturalista. Y había otra, incluso de gente de la aeronáutica. Es que él no se quedaba muy a gusto porque decía: Bueno, yo no puedo comparar con animales, pero no se asemeja a ningún animal. Voy a mandarlo a diversos ingenieros para que me digan si se puede comparar con algún avión. Y efectivamente, uno de ellos, Jack Ulrich. Es un ingeniero que dice que es un avión y da un modelo exacto, el F-102 Delta Dyer. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene dos alas en los costados, las vemos, el timón de dirección, alas para prevenir las vibraciones, tú fíjate cómo sería en el vuelo esas vibraciones, planos de sustentación de fuselaje y hasta la carlinga para el piloto. Yo solo puedo decir que hemos visto esos aviones. Y es algo sorprendente. Primero,、sí. que en la sala del Museo del Oro uno tiene que p o n e r s e casi gafas de sol, porque eso resplandece como si fuera no solo el material de la joya en sí, sino como con un poder sagrado que uno casi tiene que, que implorar. Pero claro, luego se observa. ¿Y cuál es la verdad? e s t a m o s hablando del siglo V, ¿eh? Claro, zoología o copias de qué. ¿Y, ¿Y cómo es posible aviones en la selva colombiana? Te puedo decir una cosa. Estos aviones han sido reproducidos posteriormente, se han hecho maquetas. Los ingenieros pusieron todo igual que lo que estaba en estos avioncitos y esos aviones vuelan. Esos aviones, hoy en día, las maquetas que han recreado a partir de estos objetos, vuelan. Sería algo así como out of place a r t e f a c t s ¿no? Lugares, de, de objetos lugar? fuera de lugar. De, ¿Por qué están ahí?、Eh, ¿Cómo es posible? Anomalías que es que reescribiría la historia una y mil veces. Algunas son、eh, imposibles realmente. Pero. Los científicos aseguran que esto existe, que está, y que muchos de los objetos esperan una explicación que seguramente sea mucho más racional. Ahora, nos suena difícil. Por ejemplo, ¿sabe n la última polémica? Hemos querido conjuntar aquí los casos más o menos antiguos y conocidos, y habría muchísimos más, con novedades. Atención a esas dos figuritas. Atención a esas cosas que les pido ayuda en este momento. ¿Son cosas naturales? ¿Verdad que parecen rocas, no sé, en una playa o en un camino podríamos encontrar rocas de este tipo? ¿O hay acción humana? Pues verán, de esa aparentemente sencilla、eh, dicotomía nace un auténtico misterio. Para algunos son las Venus, hablamos de arqueólogos, más antiguas y están catalogadas de la humanidad: Berejat Ram y Tantán. Además, encontradas junto a montes sagrados. Por ejemplo, una de ellas junto al monte Hermón, ni más ni menos. Eh, fundamental en las Sagradas Escrituras. Lo curioso es que una tiene cerca de 200.000 años y la otra 400.000. Hace 200.000 o 400.000 años, que lo mismo da, era imposible que hubiese hombres que hiciesen arte. Son los últimos OPAR científicos que generan un desafío. Y hablando de cosas raras de la prehistoria, tenemos que terminar, como no, con huellas. Es que hay muchas, hay muchas huellas fosilizadas, Santi. Pues imagínate una tarde de 1968 en que un aficionado a los fósiles llamado William Meister、eh, se va con sus hijas pues, a un lugar que se llama Antilope Springs, en Utah, a buscar fósiles de trilobites y de caracoles y estas cosas. Y una de sus hijas. le avisa de que en una roca ha encontrado algo muy extraño. p e r d c n zapatos. Unas huellas de algo que parece efectivamente calzado. Pero por si cabía alguna duda de si se puede tratar de una paridolia, si era algo, no, algo normal que se había fosilizado, es que dentro de la huella hay uno de los t i l o v i t e s que estaban buscando aplastado por ese zapato y que se ha fosilizado aplastado. O sea, como si una bota、eh, hace millones de años dijera. fuera con este bicho, ¿no? Efectivamente. Pero... Eh, esto que parece muy extraño, hay más lugares del mundo donde suceden. En Texas hay huellas también que parecen de calzado, pero que la parte inquietante es que están petrificadas al lado de huellas de dinosaurios. E incluso en Capri, en Italia, se las llama las huellas, las pisadas del diablo. ¿Y qué hacen los arqueólogos cuando, por ejemplo, en Turquía hace escasamente una semana se encuentran con un coche imposible? La datación de un lugar no tocado da ese. Estrato del tiempo, 7.000 años. ¿Dónde queda esto? ¿En los museos perdidos? ¿Esto sale en los libros? Sí, pero en libros un poco apócrifos, un poco extraños. ¿Qué representa todo esto? Bueno, ¿por qué no salimos de dudas, compañeros? Después de este museo que me ha encantado, por cierto. Vamos a hablar con científicos, vamos a hablar con investigadores. Y vamos a que, bueno, ellos nos cuenten su verdad. ¿Cuál será esa verdad? La verdad de estas anomalías que no encajan en ninguna parte. Los OPARTS. Objetos de procedencia extraterrestre, restos de otras humanidades que desaparecieron, legado tecnológico incomprensible. En fin, creo que el debate es apasionante como pocos. Y como siempre, dos posturas distintas y cuatro invitados, eso no cambia de excepción. Vamos a ver qué están ustedes de todo esto. Se van a comentar muchas cosas, estoy seguro dignas de que yo anoten e mi cuaderno de campo. Lo que hago de inmediato es dar el paso a Enrique de Vicente. Enrique, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Y quiero que me cuentes, sé que no es fácil tu primera opinión, porque sé que de inmediato, tanto a José Manuel Nieves como a José Miguel Parra, como a Javier Sierra, que ninguno de ellos necesita ya ninguna presentación, les va a hacer aportar, opinar o ir en contra. Enrique, estamos hablando de restos de tecnologías desconocidas que existieron realmente, no s o l o de fraudes. Sí, hay, hay de todo, pero de lo que no hay duda es de que además de lo que se ha mostrado, hay cientos de evidencias que se han ido acumulando, especialmente durante las últimas décadas y años, que demuestran de forma palpable que tenemos la obligación de retroceder mucho más atrás el origen de la historia de lo que habíamos pensado. Antes de nuestra humanidad hubo otras. Es decir, ha habido diferentes eras o soles, como dicen los centroamericanos, que fueron destruidos y ahí comenzó una nueva humanidad. Claro, pero humanidades. Algunos han hablado y tenemos libros absolutamente míticos que generaron toda una serie de pensamientos, literatura, reflexiones, que hablaban de astronomías en la prehistoria. Es otra de las preguntas que surge aquí. Esta tecnología, a veces es tan sorprendente. Que muchos escritores e investigadores han hablado directamente de extraterrestres, visitas de instructores del espacio, que nos dejaron esas herramientas o nos enseñaron a hacerlas y se marcharon. Todo eso va a flotar aquí. Primera respuesta se lo acaba de decir Enrique Di de Vicente. Yo le contestaría con una pregunta. ...con una pregunta... Si es verdad que hubo otras humanidades más evolucionadas que, que lo que había en aquel momento, porque vamos, yo llegaba a ver. Sugerencias de que había seres humanos conviviendo con los dinosaurios, lo cual es una cosa bárbara. O sea, tardaron, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y los primeros humanos que, dignos de tal nombre están alrededor de dos. Si quieres, luego analizamos si. Sí, sí, por ese supuesto,、punto. pero a mí me gustaría hacerte una pregunta. Si es verdad que existieron no hace 500 millones de años, ni 300, que es lo que estoy diciendo, ni 100, sino 100.000, 300.000 años, ¿dónde están? Los restos arqueológicos de esas supuestas civilizaciones anteriores. Tú has hablado de cientos, cientos de evidencias. Yo no he encontrado cientos de evidencias en ninguna literatura. Sí he encontrado una colección de objetos aislados que son siempre los mismos y que muchos de ellos están absolutamente rebatidos y descartados por la ciencia. Así que dime dónde están esas evidencias. De, de las, dónde están las ciudades, las construcciones, las maquinarias, dónde están los restos de esas civilizaciones supuestamente anteriores. Muy bien. Si te parece, como son muchos temas, a mí me parece muy interesante. No, pero contéstame、Yo、la pregunta.、Claro. Y me, me pero como、despecho. son muchos temas, para no mezclarnos. Y que sea útil para el público.、Eh, hablamos luego, si te parece, de tecnología, de ciudades, de cuándo comienza la civilización, cuál es vuestra postura y cuál es la nuestra. Pero yo te contesto, creo que a lo、Dile、esencial. d e d e n c i a l La rueda es una ciudad de 300.000 años. Sí, sí. ¿Dónde? Yo te contesto lo esencial. Deterioradas por el paso de decenas de miles de años. Uno. Evidente. Dos. Enterradas bajo todos los sedimentos que tú sabes muy bien, están formados. Por lo que explica normalmente, por el polvo que cae de los cometas, por、uh, las lluvias y por toda una sucesión de d i l u v i o s que ha habido sobre la Tierra, creo que eso no lo cuestionas, por una sucesión de d i l u v i o s que, por ejemplo, convirtieron el país fértil que era、uh, el norte de África y luego un mar, un lago. Lo convirtió en un desierto absoluto. Pero o todo sea, eso, esto e lo ha sepultado. Pero todo eso también ha habido diluvios en épocas más recientes, y eso no nos ha impedido encontrar las ciudades egipcias, las ciudades mesopotámicas. ¿Y hace cuánto tiempo? o hace cuatro, cinco, seis mil años? O sea, y la, yo, de, te, y yo, te, yo te hago otra pregunta. ¿A cuándo se remonta, en tu opinión, la primera ciudad conocida? Pues yo creo que. Aproximadamente. Pues yo. Sí, años. yo creo que. Eso es lo que te iba a decir. Siete, ocho mil, nueve mil años, como mucho.、Sí. Pero, pero, escúchame una cosa. Es que tú me estás hablando de civilizaciones. Sí. Que supuestamente. Yo, incluso, yo es contra argumentario. l o s diré déjame, que se han encontrado. y í que déjame que Se te, han encontrado poblaciones, pero tengo que, que recordar de te... hace quince mil años, por ejemplo, en India. Déjame, en que, India. Déjame、so、que te conté. En estas aguas. Porque es que se me va de、sí. la cabeza y entonces yo soy muy despistado. Eh. Eh. Eh, tú me estás hablando de civilizaciones que supuestamente eran incluso más avanzadas que la nuestra. No, no. O, o Pero, que tenían una. Por Dios, o que lo has dicho al principio, que tenían、dicho? una tecnología que, des, que, que era avanzadísima y que después se olvidó Cuando, cuando escuches este programa verás que pones en mi boca las palabras que ha dicho y, bueno, esposo, o sea, estás prejuzgando. e ese es el no, problema.、Vale. Enrique, ese es el no, problema no, no, no, que、no, no, prejuzgáis、no, no. cualquier cosa en lugar de. Estudiarla. Enrique, s t u d i a a r l e ojalá. Y es una curiosidad, ¿qué civilización es esa de 15.000 años? ¿Cómo? ¿Que, ¿Qué civilización es esa de 15.000 años que ha aparecido en la India? En la India, yo te daré toda la documentación y no te preocupes que la podrán poner no, en pero el programa. No, 15.000 años. Entre otras muchas cosas, eh, eh, ha sido publicada por toda una serie de revistas, pero entre otras muchas cosas, en la serie de televisión y el libro Underworld.、Uh -huh. De Graham h e n c o c k que es muy, muy amigo de Javier, habla de esa civilización. No e s d ó n d e está la c i v i l i a c i ó n No quieres contar a l g sobre eso. No quieres decir nada. Sí, sí, no, no, no, Revistas científicas de economía e s、sí, t á Pero sí, sí, sí, quiero hay, subrayar, hay, antes,、eh, ahora, ahora hablas, Javier, eh, solo eh, quiero subrayar que no me m á s h a b l o de lluvias, de sedimentos, de estratos, pero te he preguntado dónde están los restos、eh, de una civilización、eh, de hace、eh, 100.000、eh, eh, eh, o 300.000 años, los restos arqueológicos, y no me has contestado. Hay una respuesta y la respuesta está、eh、probablemente. Digo probablemente, porque todos son indicios, en los perfiles bajos costeros del Mediterráneo y de, otros, y de otros continentes. ¿Por qué? Porque el perfil costero de nuestro planeta, y esto lo sabe cualquier geólogo, ha variado sustancialmente en los últimos 30.000 años. Y ha variado por,、eh, en fin, desplazamientos、sí. de los polos,、eh, contracción de la, de la masa de hielos en el planeta por las distintas variaciones de temperatura. Y eso ha hecho que. Civilizaciones o construcciones que podían estar emergidas hace 30.000 años, ahora estén bajo el agua. ¿Dónde están esas pistas? Por ejemplo, en Malta. Malta tenemos los hipogeos más antiguos del Mediterráneo, 5.000 años de antigüedad. Correcto.、Eh, aproximadamente. Con, años Sí, sí, no, no, pero cuidado. Con estructuras lineales sobre el suelo, que son los famosos, las famosas huellas de carro, que son un enigma de la arqueología en paralelo. Y qué hemos que hemos estado estudiando allí. Que terminan perdiéndose debajo del agua, es decir, fueron excavadas en un momento en que. Esa zona, esa plataforma continental estaba emergida. Gracias a la Universidad de Milne, en, en el Reino Unido, se, se están trabajando desde hace aproximadamente unos 15 años en mapas de inundación. Son modelos informáticos que calculan más o menos cuál sería el nivel de las aguas en distintos periodos históricos. Y la última vez que la plataforma continental sobre la que se sustenta la isla de Malta estuvo emergida fue aproximadamente hace unos 15 años. ...dieciséis mil años. ¿Qué significa? O sea, ¿Qué significa eso? Que alguien hace dieciséis mil años había hecho una serie de en fin, construcciones,、mmm, estructuras que hoy están bajo el agua y que hay que buscar ahí. j a v i e r d e j a m e un momento、eh, introducir aquí una cuestión. Está muy interesante lo que estáis contando, pero no son esos hallazgos sorprendentes que han、eh, volado en los libros de la astroarqueología, por ejemplo, esa a decir, ciencia entre comillas. Que aseguraba que había restos de otras civilizaciones o de otras humanidades en nuestro pasado.、Eh, es más, el doctor Parra me decía a mí, cosa que me hace mucha ilusión, que él, como tantas otras personas jóvenes, hace unos cuantos años, en su juventud inicial, empezaron a leer estos libros y se dedicaron a la historia después, con mucho éxito, gracias a esto. Había un germen de curiosidad. Bien, ¿qué son los maquinarios que hemos presentado antes, en concreto? Hablando de tecnología que ya sorprende más. El maquinario de antiquitera, esa especie de, de engranajes, que ya no es una lente o ya no es algo, sino que parece cierta tecnología rudimentaria o no, imposible, semifosilizada. ¿Qué son esos aviones extrañísimos que parecen aviones? Se han dado por aviones en Colombia. ¿Qué es todo ese material? ¿Puro fraude? ¿Pura interpretación humana? ¿Pura imaginación? O muestras evidentes de conocimientos de fuera o de dentro que no sabemos nada en torno a ellos. Desde mi punto de vista, es un.、Disculpa. Permitidme que intervenga así. Es una tecnología sagrada. Es decir, el uso. De ese tipo de tecnología, que es tecnología y que está ahí, la máquina de antiquitera, en fin,、eh, está, está claro que es un objeto, un maquinario con, set, con、eh, 37 ruedecillas dentadas que actuaba、y、como、no、un reloj. No, no tiene nada de extraño. No, no, ¿cómo que no? Tiene de、no. extraña la época. Es decir, no, no se fabrican relojes así hasta el siglo XVII. Sí, José Manuel. En la、no、época atolemaica era conocido. Precisamente la semana pasada, o sea, no te hablo ya de, de ningún siglo, la semana pasada salió en la revista Nature, que tú conoces perfectamente, e s una de las principales revistas científicas, solución al enigma de la maquinaria de antiquitera. Si quieres, mírate el artículo. p e r Dale r perdón, d ó n un segundo, nieves. Es el cuarto artículo con título <ríe> aproximado que recuerdo. El primero lo leí y te cuento. Lo leí y lo recuerdo perfectamente. Yo estaba estudiando en París, en la Sorbona, y lo leí, porque me fui unos días a Chartres, en casa de un francés que me había invitado allí en Scientific American. Y era el año exactamente, finales del año 71, me acuerdo por el momento que estaba allí. O sea, era la primera solución. Y resulta que científicamente.、O、hace 40 años y a se he dado una solución diferente claro, a la máquina de antiquitera. Claro, yo no recuerdo cuál era aquella y cuál es la actual, pero hace 40 años. Hace 40 años no había escáneres que acaban de leer la máquina, evidentemente. Ahora sí se、claro, puede saber h a c e r o Mira, podríamos hacer、vamos、un programa dedicado solo a solo la máquina、eso. de antiquitera y. A los, Enrique, Enrique. a los mecanismos a mecanismos los de navegación y astronómicos. y e r o q u r i o s i d a d por conocer sí, la solución. Podemos, ¿Cuál Sí, podemos ver r es la solución? Vamos Manuel, a ver,、los、de la máquina antiquitera. Bueno, primero, se pensaba que era una especie lo han llamado como una computadora sideral o una cosa así, ¿no? Bueno, lo que han visto, lo que han visto es que todos esos círculos, que、eh, todos los conocimientos astronómicos necesarios para, para, para lo que esa máquina contaba al, al utilizarla, se tenían en la época. Se tenían en la época porque estamos hablando. De 200, 300 años antes de Cristo, y estamos hablando de la antigua Grecia que tenía sabios como Heródoto, que, que además es, es sí, lo sí. que. Vale, tenía, es, existía.、Eh, la tecnología es muy tosca, es muy tosca, vamos a ver, pero sí, sí es verdad que es muy ingeniosa, porque lo que hicieron, lo que hizo lo, los que lo hicieran, pero en aquella época, eh, fue eh, a base de ruedas y de engranajes intentar simular. Para dar una explicación y predecir determinados fenómenos、eh, siderales. Bueno, pero es un e c l i p s e s Sí, claro, claro. Eso, claro, perfectamente.、En、el siglo、sí. segundo antes de que s Pero、claro. los conocimientos.、No es más los, los, no、conocimientos eso los conocimientos que h s o sea, e x t r a t e r r e s t r e No, no, no, no, no es、absoluto. una gran prueba del ingenio humano y que se adelantó a su tiempo. Yo te preguntaría. Claro, pero o q u e es ingenio humano que no se estandarizó? Eso es lo que lo hace interesante. Pero decir, vamos a ver, Javier,、uh -huh. si, tú, si, si tú y yo ahora mismo estuviéramos en el año 3000. Y investigáramos unos restos arqueológicos y nos encontráramos con el submarino de Leonardo, ¿tú qué dirías? ¿Que en el siglo XVI había submarinos? ¿Qué o e en el siglo XX... q u es lo que dirías? O sea, la, el, la, la, el, el ser un precursor e s t o r i a Yo diría una cosa, cosa: que el submarino de Leonardo se、el、quedó submarino en el siglo x i O cohete de Leonardo se m p e z ó en el s i r l o x O el cohete, o el cohete no, de l e o n o se q d e el s o x Es、idea. decir, que ahí ha estado siempre. Ahí ha estado siempre. Ahí ha estado siempre. Los conocimientos en astronomía necesarios para. Conceptualizar una bueno, máquina como la de Antiquitera. Vamos a un c a s Han estado no, no, perdón,、permíteme. en todo el planeta no, no, no. y mucho antes. No, no, no, no, pero permitidme, vamos a un caso. Es decir. Los conocimientos astronómicos de aquella época están reflejados en esa máquina. Correcto. Lo que no es, digamos, de la época, al menos hasta donde nosotros sabemos hasta hoy, es la máquina. Es decir, la máquina. Eh, no, eh, no, no es... el, el hecho de que esté construida no, no, espera, es espera, prueba espera. de que era no, de la época. Claro,、pero、no, es una no. Maravilla, no pero,、si una pero, pero, bueno. pero vamos a ver. sí, sí. Pero sí, no, sí, no es nada tan、pero、extraño, no es decir, nada no, misterioso. Que quiero dar un paso más allá. Permitidme. El paso más allá es el siguiente. Es decir, nosotros encontramos en algunas. Y me voy. A la riqueza no arqueológica, sino、eh, mitológica. Encontramos en algunos pueblos de África, en especial en el asunto de los dogones, que es un tema muy recurrente, encontramos con que ese pueblo, que ni siquiera u s m e ó algo parecido a la máquina de antiquitera, es decir, a un pueblo mucho más primitivo, encontramos en su corpus、mmm, eh, religioso una veneración absoluta por una estrella que no se descubre hasta el siglo XIX, que es Sirio B. Y. Una descripción del sistema estelar de Sirio, en metáfora, por supuesto, suya, donde se habla de Sirio A, de Sirio B y de Sirio C. Sirio C es algo que nosotros hemos descubierto matemáticamente, porque su brillo, por, por la proximidad de Sirio A, es imposible de ser captado desde la Tierra con modernos telescopios. ¿Cómo esa gente lo sabía? A ver, la ciencia no tiene respuesta a eso. Los dogones te dan una. Los dogones d i c e que vinieron unos dogones que se c u e n t a esa historia. Y les contaron de dónde procedían. Que vinieron extraterrestres. Que vinieron unos señores de esa tierra que llamaban los gnomos. Los gnomos, h N-O-M-O. Y que les entregaron. Hay muchas leyendas parecidas a eso. Y eso, y eso. Es que no tenemos nada de e s e y n o pero no hablamos de leyendas. Hablamos de cuando tú lees los textos originales. Yo tengo los textos originales de los profesores Griol y Dieterle. n Es más, he estudiado con. Concretamente con un discípulo del doctor Griol. Y te digo que la descripción es asombrosa y que no tiene explicación. Se han dado explicaciones increíbles, como que estos dos profesores venerados en la Sorbona,、eh, por su objetividad,、eh, Habían intoxicado y les habían dado la información. ¿Se han dicho ¿Sabes lo que、así? pasa, Enrique? ¿Sabes lo que pasa?、Sí. Si es que tú mismo lo estás diciendo, cuando hay. No, no, no, no se trata de tener una explicación para cada cosa, porque muchas veces es difícil o imposible. Pero para, si para cada cosa que no tenemos explicación. O sea, si, si hay un fenómeno en el que no tenemos explicación y la explicación que me vas a dar es que vinieron unos marcianos y les enseñaron. No, no,、eh, la dan con, los dogones. La dan los dogones. La, bueno, pues. La dan e l r a s y ver, la dan. Y que vinieron, pero la pero la es que decirme e s a y no decirme、en、nada todo el planeta hablando es lo mismo, porque yo te puedo decir que no eran, que no eran marcianos, que、Bien. eran seres de las profundidades、eh, de la Tierra. Perfecto. Que, no, no, de las profundidades de la Tierra. Que s el mar m u n d i a y q u e podrías decir el mar. El problema no, el es ese, Enrique. Cuando una cosa tiene. Se sabe e s de dónde llega ese conocimiento, a lo mejor resulta que es mucho más banal de lo que estáis diciendo. ¿Por qué? Si no se sabe, ¿por qué? Entonces, razón de más. ¿Por qué si no se sabe, tengo que creerme que vinieron unos marcianos a enseñar? Tú das una, una interpretación, nosotros tenemos no, no, otra. No hay ninguna es... interpretación. No, vamos a ver, el、Ojalá. asunto es. No, si además, solo... Javier sabe muy bien, porque lo hemos hablado muchas veces, que no, yo no sería. Una de mis mayores felicidades sería que de, que de repente pudiéramos traernos a un alienígena a sentarse aquí y a preguntarle cosas. Ojalá, ojalá. Lo único es que para poder decir. Que una cosa ha sucedido por un motivo, tenemos que conocer eso. e m No basta tú, con decirlo que podemos es un decir nosotros. No. no lo podemos decir, por eso estamos hablando de eso. Perfectamente. Ello y Pero si es un、cuestión. misterio, es un misterio.、Uh -huh. es que cuestión, somos ¿verdad? ignorantes, es lo único que hay que reconocer. m u e s t r a ignorante. c Me parece que era Sagan que decía que la magia no es más que ciencia cuando está explicada. Bueno, sí, el, hecho, también... el hecho de que José Manuel Neves diga que, que hay algunos objetos que, que son un misterio no está nada mal. d e j a d m e que pregunte al doctor Parra, José Miguel Parra, nuestro amigo, doctor en historia, conocedor sobre todo del ámbito de Egipto, pero、eh, a día de hoy, a un historiador como tú, cuando le plantean esta panoplia de objetos, los aviones de Colombia, el martillo fosilizado, unas huellas fosilizadas antiguas, un cuadro extraño en Italia donde parece que hay un Sputnik、eh, hace varios siglos. ¿Qué opina? ¿Dónde ubica todo eso、eh, el academicismo hoy? El academicismo lo que hace es estudiarlo. Y cuando los estudia, es decir, francamente lo ves y dices, qué tontería, no pierdo el tiempo. Pero cuando se estudian, todos demuestran ser falsos, o casi todos. No, pero no, cuidado, o、eh. Sí, sí, todos.、Ah, todos, todos. ¿Perdón, ¿Perdón? Tú haces bueno, esa afirmación ver, tajante, absoluto, nosotros ¿no? la opuesta. En absoluto. Decir, analizamos uno a uno. Si, si quieres, quieren... hay muchos falsos. Algunos. Los que han mencionado. Algunos hay、sí. falsos, evidentemente.、Eh, o falso o dudoso. O m a l i n t e r p r e t a d o o Mal interpretado. O mal, interpretados. mal interpretado. O mal, dudoso. No, o falsos, decir, o el, mal interpretado. Es decir. El martillo, por ejemplo, existe. No hay ninguna duda. Ahora, pues、el hombre el el problema de Pitlow el... también existe. e Y es el hombre de Pitlow también no, existe. Sí, sí, pero bueno, va, vamos a martillos, no nos perdamos. El martillo existe, pero, hombre, hay cosas que a mí me hacen dudar de que fueron una. por la similitud a martillos que se fabricaban、eh, en el siglo XIX, uno. La falta de oxidación que tendría una explicación. Eso se llama de... palincesto. Pero bueno,、forma. segundo eso.、E, y tercero, bueno, que efectivamente en minas muchas de esas cosas se han podido colar por fisuras de trabajos mineros e irse a estratos e los es a i o n e o s n e s por ejemplo. o es o e s o es lo que se llama en arqueología española el estrato lapitusa. a q u e es lo que sucede? Uno está excavando unas monedas visigodas y está encantado porque por fin tiene una cronología fija. Porque aparece incierto. Rodrigo. Infierno. Y empieza a hacer para allá y de repente aparece una chapa.、Mm. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que、ya、se ha colgado la pitusa en época de los visigodos? No, evidentemente. se bebería no, no. Efectivamente, lo que pasa es que por algún motivo que no sabemos, ha conseguido llegar allí una chapa. ¿Cuántos sí, pero hay yo es que... que no son así, ¿eh, José Los、querés? aviones, h a b l a m o s de los aviones. aviones. Por ejemplo. Sí. No, no, bueno, el caso de los aviones es muy sorprendente. Y muy bonito. Y muy bonito. En porque... Egipto, en、eh, Colombia. Sí, aparecen en varios sitios. En el caso de Colombia, por ejemplo, bueno, pertenece a civilizaciones de la jungla de la selva colombiana.、Eh, son ornamentos,、eh, evidentemente tienen un tamaño muy singular. Y es verdad que nos recuerdan a los aviones. Pero c u i d a vamos a ver. No recuerdan, no podemos decir, es que no se puede decir que son aviones. Aunque hay especialistas que lo han dicho en aeronáutica. No, sí, sí, en el caso no, de. a h i d o e s Ha h a b i o e e s n á u t i c a que han dicho justo lo contrario. No, no, no, somet, no, no pero cuidado. Sometidos algunos pero, de ellos, y, no todos, sometidos y dónde, a pruebas. A e r dime dónde está el misterio, porque no, yo no, no, no, no lo no, he encontrado. Ejemplo, pero está, permítele misterio, primero exponer. El, el, el, el, el misterio, en ese caso en particular, desde mi punto de vista, es en el diseño aeronáutico. Es decir, en un conocimiento básico de aeronáutica bastante interesante. Estamos confundiendo un concepto. Concepto. O sea, que uno intente imitar un pájaro.、Claro. En el pájaro hay conceptos aeronáuticos. s q u es que eso? No es un pájaro. Las, los pájaros, vamos a ver. Los pájaros, y esto. Eh, cualquier observador, por primitivo y estúpido que creamos que es, no le pones las alas en la barriga, se las pone sobre s el lomo. O sea, punto número uno. No, punto、tanto. número dos, no le pones un timón de cola, no se lo pones. Es solamente cuando tú quieres utilizar ese objeto pero tiene una para、cruzada. lanzarlo. Yo es、eh... que no conozco los pájaros、eh, sudamericanos que tienen una crucecita en la cola porque el pájaro de esa cara no tiene no, más que un plano. Son, creo son que diferentes, son que diferentes. Que pero, tienen... Tienen, pero tienen efectivamente el timón de cola. Y, Ahora hay algo y, esencial: y、no、e s el testimonio. Con... El Testimonio de dos expertos en aeronáutica y en astronáutica que los han estudiado en Estados Unidos y que al menos tres expertos han dicho: primero, que no se parecen a los pájaros en cosas como las que ha dicho Javier, y segundo, que lo que se parecen realmente es a aparatos aerostáticos. Pero, y, y, Enrique... oye, un, momento, un momento nada más. ¿Y qué significaría todo esto? Es decir, que aparezca una cultura en Colombia que hace aviones de oro. Luego podemos hablar de otros tipos de aviones que se ha dicho así. Hicimos alguna prueba, incluso. Oye, mejor, Río, sacana, ¿Qué tenía, significa e s o Pues que a lo mejor tenían chamanes con dotes de evidencia. Efectivamente, ¿Mm? precognición. Porque vamos a ver. Es cosas... más fácil pensar que hay un señor que de repente dice: h o l í n s i ellos vuelan, ¿por qué no intento yo hacer algo? Bueno, a u e n o ¿Y el Sputnik, por el ejemplo? Arte, este el Sputnik el arte, que veíamos a... aquí. Una c o s es, es, es, es arte, curioso. o e s como la, la, la aureola que rodea a los santos en los cuadros medievales. Eso es la escafandra que les permite respirar en el. En el... No, no, no es lo mismo, José Miguel. Es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. e n este caso. En muchos cuadros.、No、en este el caso. Diferentes y en diferentes sitios. Mira, aparece s n No, no, pero cuidado. Es lo que dice Larra, a En este caso, o sea, a ti se te aplica en esta afirmación, es decir,、eh, es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. No, no, no, pero cuidado, en este caso hay que aproximarse a ese cuadro y mirarlo con detenimiento porque e s expuesto. No, simplemente es un cuadro de 1600, la fecha se sabe perfectamente, de un autor conocido, Ventura、uh -huh. Salimbeni, que pintó incluso en el y, Vaticano. o un tiempos... objeto redondo con cuatro cositas finas que salen de él? No, no, no, cuatro no, solo dos. Dos cositas, finas, dos, dos cositas finas y una especie de protuberancia en la parte inferior、eh, en una esfera metalizada que podría interpretarse como un orbe terrestre que hay cientos en la historia del arte. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué pasa? No solamente es su semejanza a un vanguard, en este caso al vanguard 2, no solo es su semejanza aparente, sino que hay una cosa muy divertida en ese cuadro, inexplicable, y es que no solo parece un vanguard, sino que se comporta como un vanguard. Si tú te fijas bien, sobre el Papa, que es la figura que está en la parte inferior más destacada, hay nueve figuras debajo, sobre el Papa hay una paloma que está como cayéndole encima de la frente. Esa misma paloma es la que está entre las antenas del Spundi, que está haciendo casi una transmisión. Yo no he podido interpretarlo, no ha podido interpretarlo ningún experto en historia del arte. Salvo que de repente esto nos sirva, evidentemente, para especular. Y la especulación ahí es libre. Claro, entonces、ah. es mucho más sencillo pensar que tienen una máquina que les permite ver en el futuro. No, no, yo no digo no, no, que no, sea no, más no, sencillo. No, estamos especulando. No, no, no, la、no, máquina、ah. no. Perdona, no, no. esa es una especulación tuya.、Eh, que no, no, no, yo, que entonces, yo no. Lo ¿Cuál n es, es la e s p e c u l a c i o n La precognición, n él ha hablado de, a través del séptimo sentido, de. La percepción d e s e n s o r i a l que los que chamanes o gente en ese momento había iniciados. Que había drogas o que. Iniciados. Tuviesen、eh, visto r a n capaces de conectar con el futuro. Que eso a pensar que simplemente es el pintor que ha intentado contar algo y que nosotros no somos capaces de leer. Sí, yo puedo hablar con v o s o o s Estoy mirando como una caña con vosotros a que la primera vez que alguien interpretó eso como un vanguard fue a los pocos meses de que el vanguard despegara. Probablemente. No, pero ¿Qué? es lógico. Hasta、Carmen. que tú no encuentras el objeto en el que reconoces eso, ¿cómo lo va a interpretar? Le pasa lo、alguien? mismo a n o s tragamos.、Eh? Nos Perdón, tragamos interpretas cuando ha pasado、mismo. el hecho. Pero, pero vamos a ver, es muy evidente. Puede haber en el arte y puede haber en toda una serie de relatos que hay por ahí multitud de descripciones de cosas que no conocemos. Pero tiene que llegar al hecho. Por ejemplo, Oppenheimer, el creador de la, de la bomba atómica, cuando está allá en Hiroshima. Él lo que hace es leer, creo recordar, un fragmento del Mahabharata o de los Vedas que dan una descripción exacta de eso que está sucediendo. Porque tanto él como otros padres de la bomba atómica, como otros、sí. muchos grandes científicos,、eh, estaban. Constantemente leyendo ese, ese tipo de textos y fueron los primeros bueno, que encontraron semejanzas. Es m u e difícil o que contaba el q u hablaba antes. t o s médicos, al a m i s m a tiempo que estaban en una guerra mundial. Supuesto, eso、no、es, es, eso además, es habitual. Me, me, gustaría Pero eso、sí. una, me gustaría decir una cosa. Es un hecho es, histórico. Se van acumulando, se van acumulando. Es que vais pasando, sí,、no、vas pasando de una、responde. cosa a otra y, claro, lo dejas ahí como nebulosa. No, no, no, y no perdón, vamos a, y a, vamos a no. Y a vosotros os ha ocurrido también. Vamos a volver. Punto por、eh, punto. Dame 30 segundos y te digo. Eh, primero, primero eh, intentar explicar un fenómeno que no tiene explicación. Con otra cosa que tampoco tiene explicación es un ejercicio estéril e inútil, que es lo que hacéis. Pero Entonces, que es constante en la historia de la no, humanidad. No, pero, lo de las precogniciones sí, es una cosa histórica. Sí, perfecto, pero, pero intentar. Es una hipótesis que avanzó Javier. Explicar y dar por buena una cosa de la que no, no, no, no hay conocimiento、fecha. basándose en otra cosa de la que tampoco hay conocimiento es un ejercicio e、no、seguro. ¿Qué quieres decir por qué no hay conocimiento? Quiero que me aclares eso. ¿Qué, ¿Qué、no? significa? Que no existe u a preconcepción. No he dicho eso, Enrique.、Vale. He dicho que intentar t a b a s a r algo, un hecho, un objeto, algo del que no se sabe, del, del que hay, no se conoce su origen ni tal. En, otro, en otra o o en t、eh, eh, r doctrina, en otra tal, que tampoco está hablando、no, no, de acuerdo con tus parámetros. Es、vale. decir, con los parámetros de la ciencia mecanicista contemporánea. No, no, pero no. o no, no, no, Es e c a i que ya empezamos a poner. No, no, no. no, no estamos es hablando que, de, es que, con los parámetros de multitud de claro, científicos claro. que estudian lo interesante, la psicología y l i c t e n c i a Lo interesante, lo interesante es que el fondo de esta cuestión tiene que ver mucho, mucho, muchísimo con la óptica que aplicamos a él. O sea, es así,、pero、es decir, estamos i n t e r p r e t a n d o De todas maneras, estáis es que pensando única, que nosotros única, no queremos que haya una civilización de 300.000、claro, millones ver, de personas. Queremos, que queremos que la haya, la única queremos forma... encontrar los restos. Es lo que más nos quieren. Estamos uni... estudiando, nos g u s t a s o s científicos. La... Queremos saber cuáles que, Es lo que os preguntaba al principio. ¿Dónde están l o s ¿Dónde los están los restos? No los hay, pero vamos、no、a ver.、Existe. Pero hay más cosas. Lo que、eh, ¿Puedo los, responder lo, lo o que, lo... Sí, lo vamos a seguir、si、saltando de es que,、si、un si tema a otro? n、no, si es que te estoy respondiendo no, yo bien, a lo sí, sí. que has saltado tú antes. Entonces, entonces, el tema de los aviones, que no, que no es. Yo、no、sería mucho más fácil, ya que la propia aviación procede de la observación de las aves. ¿Eh? ¿No sería mucho más fácil pensar que gente muy avispada y muy, y muy inteligente, y además artistas... Hicieron simplemente juguetes para eso, porque luego, a la hora de la verdad, el famoso que decís de Egipto, hicieron una maqueta de verdad、eh, por aeronáuticos y no voló nada. No voló nada porque no tenía estabilizadores. Nosotros sabemos... lo hicimos volar un poquito, ¿eh? No, pero bueno, no, pero si lo hacías para aquí tira, para allá, tira, desde luego que h s volado un metro. No, eso, eso No, no es v o l a l a s t r o por el aire,、vale. por la inercia. Yo admito, porque evidentemente hay que admitirlo, que todo esto tiene que ver con el punto que antes señalaba, que es la óptica. Nosotros estamos viendo esto en el momento en que nuestra civilización. Es consciente o empieza a serlo vagamente de su lugar en el universo y de los viajes en el espacio y de las naves espaciales. Es decir, antes del, de la salida del hombre al espacio, nadie hablaba de eso. t Por eso nace la astroarqueología. Claro, ¿y por qué nace? Que ese también es un punto interesante. ¿Dónde nace? Nace en la Unión Soviética. Nace en una, en una cultura que en ese momento, en la, en la Guerra Fría, Trataba de materializarlo todo y fueron los que dijeron: hay que interpretar la Biblia en clave extraterrestre porque así se hunde la Biblia y toda la creencia de Occidente en la cuestión religiosa. Pero es que hay más: es decir, cuando tú te metes en los Vedas, por ejemplo, esas descripciones que hay, que son muy pormenorizadas de naves voladoras que emiten ruido, cuando se desplazan, etcétera, que son las bimanas,、ah, son i n c r e n b l e s ¿Eso favor, qué sería? Dice, ayer, yo te invito otra vez a que nos vayamos al futuro, tú y yo. Dentro de mil años, y que vengamos aquí, o sea, y que investiguemos el pasado y que nos encontremos con relatos de dragones de siete cabezas, con toda la mitología griega llena de monstruos impresionantes, con todas las mitologías que quieras de criaturas extraordinarias. Y entonces estaríamos hablando, y tú me dirías que es que llegaron un montón de extraterrestres、eh, con esas características porque aparecen、José、en、Manu、los textos José... y porque están en las leyendas. y porque... José Manuel,、si、es que es José Manuel no, fíjate, es que es no, no, no, es que gracias por esa alusión y te voy a decir por qué. Porque lo que yo estoy diciendo es que todos esos mitos, todas esas culturas que están refiriéndose a ese tipo de historias, encierran una base documental cierta. Que no sabemos cuál es todavía. Que no sabemos. En el caso, por ejemplo, de los dragones, los tritones, las criaturas fantásticas de las que hablan los griegos. Bueno, acaba de publicarse hace unos años un estudio de una folclorista de la Universidad de Princeton, donde explica el origen de todo eso. o sabes cuál es la, la interpretación que ella da? Que me parece fascinante. Dice que todas esas bestias mitológicas en realidad era la manera que tenían griegos y romanos de interpretar los fósiles de los dinosaurios. Ellos habían visto fósiles, fósiles de gigantes, huesos enormes, es habían visto dientes gigantes、sí. que、eh, de repente dijeron esto es de los héroes del, del mundo antiguo. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que los gigantes no existieron? Vale. Pero existía otra cosa. ¿Y por qué no eso pueden lo haber visto encontrado con fósiles de otro tipo? ¿Y por qué no con extraterrestres? Pero, pero por Porque favor, no, no hay. p r u e b a r de los extraterrestres. Pero, sí, es, ni estáis... tampoco del otro. No, no, no. n、no, si no, Es, no, que, pero es pero que no, no muestro, puedes inventarte nuestro... una historia no, no, para、no, contar、no. una historia que se i n v e n t a c a en nuestro viaje, imagínate lo que haríamos tú y yo dentro de mil años con el Guernica. Pues diríamos, madre mía, qué criaturas vinieron a. Fíjate qué caras tenían, ¿dónde está? ¿De dónde sale esto? Pues sale de la imaginación de un artista basado en lo que tú quieras y, y, y de un artista de una leyenda, de un mito, de una religión. de... de... Imaginación coincidente en tantos aspectos. Ese puntos es el y problema Sí, l u n i v e r o s ahí vamos a algo esencial. Que es, es, es, es que también coinciden muchas otras cosas en bien, la evolución y en la historia de la humanidad. Bien, pero vayamos, vayamos a algo esencial. Y es. Es otra alternativa a al lo extraterrestre. Yo me pregunto por qué hay toda una serie de elementos que aparecen en todo el planeta, que van desde algo que a ti te va a encantar、eh, negativamente, desde la forma piramidal en todo el planeta, incluido en Norteamérica y en Sudamérica, los mounds, las montañas artificiales, los túmulos. O los túmulos, sí, a.、Uh, uh, Entonces, sí, es que no sabía la traducción mount, Montículo.、Eh, esa forma aparece en todo el planeta. Pero hay algo más. Cuando vemos las culturas que tienen pirámides, hay un hecho relevante, Javier, ¿no? Varias coincidencias. Todos son pueblos bueno, a ver, que, que tienen mamificación. m、sí, o m i f i c a c i ó n y culto solar, básicamente. No, y, y más cosas, trepanación también de cráneos.、Sí. Pero hay más coincidencias, y es los geoglifos. ¿Por qué a pueblos en todo el planeta? Los geoglifos, para el público se lo cuento, son las líneas en alta, por ejemplo. Figuras como esas, que. s o l o pueden ser vistas desde altura, desde un monte, desde donde sea. Mensajes decir, para los cielos. Inscritas en la tierra. ¿Por qué? Para los hay dioses. En toda... Para los dioses, no para señores que estuvieran aquí. Sí, con para, para los Dios. dioses. Pero mi pregunta es: ¿por qué en toda América, del sur hasta el norte, se han descubierto eso?、Eh, ¿Por qué se han descubierto también en buena parte de Europa, en Asia, hasta en. Oceanía, sí,、si、enrique, muy fácil. ¿Por qué、sí. en toda Europa de, de Europa hay pinturas rupestres cuando las poblaciones a lo mejor no estaban conectadas p o decenas de miles de años? Muy interesante. ¿Pero por qué? Pero por muy qué, interesante. Porque hay, hay, hay... Convergencias culturales que están en momentos dados de la evolución. La forma piramidal es una forma. Es una forma, eh, eh, eh, una más, la forma más sencilla de r l a Es u a forma sencilla de verla. En altura, sin tener agüero. Igual, igual que el círculo. Eh, eh, eh, a mí no me parece nada misterioso que eso suceda. Igual que no me parece misterioso que los seres humanos, a miles de kilómetros de distancia y sin ningún tipo de contacto, se busquen la manera de perpetuar aquello que han visto y pinten en una pared. Pero te añado algo、pintor. más. Tú has mencionado, has mencionado las pinturas. Rupestres. Pero lo fascinante es la identidad, el terrible parecido que hay entre pinturas rupestres y también inscripciones, digamos, en petroglifos, inscripciones en la piedra, entre. Lo que hay en Europa, lo que hay en América y lo que hay en Australia. p e s era e s u t a a s p e r o n a s e s en Australia. n Australia o s a m e n t e parecidas las figuras. Pero si es que todos todo somos iguales, cada uno se lo copinta con la misma mano. O sea, Así p e r d e m o s i te a b a r Y si te uh, ocurre grabar、uh, seres antropomorfos que conocen muy bien Iker, como los que hay en Mira,、eh, con determinadas cosas, sea una aureola, sea un casco, lo que sea. No me importa que yo lo interpreto como、más. una aureola. Eh, en todas partes, pero hay más evidencias, y es porque quita, porque... quita, quita la palabra evidencias, porque hasta ahora bueno, no hay ni una. Sí, es tu opinión, sí, sí.、Eh, es una opinión.、Eh, no, ¿por es v e r a porque también esos, esas pirámides, esos eh, digamos, eh, los m o u n d s o montículos, los túmulos, están alineados o sea, astronómicamente. p o r qué Hay una obsesión astronómica en todo el planeta que ha sido estudiada, entre otras, por un astrofísico español, Belmonte, y que encontramos una obsesión desde, por lo menos, en algunos casos, 10.000 más años atrás, de situar todos esos monumentos, los más antiguos megalitos, según disposición pues, no s o l o del Sol y las de la culturas, Luna, sino de estrellas. Porque las culturas muy antiguas, ¿Sí? ¿sí? como tú muy bien sabes, a falta de una explicación científica para las cosas más evidentes todavía, como puede ser el sucederse de las estaciones, o incluso el sucederse del día y de la noche. O sea, eran dos dioses que se peleaban y que、mmm, triunfaba uno y era de día, y triunfaba otro y era de noche. Hay muchas culturas que esa es la explicación del sol y de la luna, y de, del dios sol y de la diosa luna. Es una cosa que está arraigada, pero eso es la prim las primeras formas en que tiene el ser humano de hacerse y de contestar preguntas. Pero es que hemos hemos avanzado o, o, o hemos caminado mucho de De ese momento. Pero para... No podemos seguir. Pero para contestar preguntas. Y el, hecho, y el hecho de que alineen con la salida del sol las, las tumbas. Va momento, mucho más allá. En el momento que. Va hay, infinitamente más allá. En el, más no, allá, es el es más que momento mucho más sencillo. En el, el momento i i i n n f t a m e n t e más a l l á una adoración hacia esos elementos, pues es muy fácil que el culto a la muerte, que es una de las cosas que surgió en un momento dado y es uno de los signos de civilización, es decir, no dejar tirados a los muertos como hacen los animales, sino. Honrarlos de alguna manera, pues una de las primeras formas de honrarlos fuera esa. f u Es r a e a ...es que no hay nada de misterioso. Pero, o sea,、no、pero ha, reducido, nada, ha reducido lo que yo trataba de explicar a l g o muy simple. y es mucho más complejo. Por ejemplo, no, ...por ejemplo, no, perdón, no, voy a explicar q u e es lo complejo y luego, luego, si quieres, me lo rebates.、Eh, hay estudios que demuestran, no solo de b e l m o n t e s sino de otros, que no solamente los templos y las pirámides egipcias estaban orientadas. A ciertas constelaciones, sino que, por ejemplo, a n g k o r w a t en Camboya o templos situados en todo el globo, los、eh, m o a i s de la isla de Pascua, las líneas de nazca egipcias, tenían orientaciones estelares precisas. Primero. Segundo, que tanto templos egipcios como templos griegos, y ahora se ha descubierto que templos romanos, todos los templos griegos, Estaban no solo orientados, sino que tenían forma de constelaciones. Hay un estudio、forma、publicado. ¿Cuál es la constelación? La、sí. primera noticia. Bueno, pues te lo digo. No, distribución. Es Está...、no, decir, libro... la distribución sobre los mapas. Es decir, no. hay un libro、uh, publicado por las. Usa los puntos como te dé la gana. ¿Te das cuenta de que hemos empezado? Hablando de la existencia de otra humanidad hace 33 millones, millones de, de años. años y que estamos discutiendo minucias de tiempos históricos. No, no, c u i d o sea, n o te das cuenta de que ha sido reculando hasta los detalles musco, de los incas? No, no, n d e está esa hombre, otra pero, humanidad? Por supuesto que es extraterrestre. Pero estamos hablando de otra h n i d No p i s t a nada de lo que d i c e s Tengo que deciros lo siguiente. ¿No te das cuenta p u r has d e r d i d o el debate? Sí,、pues、perfectamente. Entonces, lo, y, os, y vuelvo a lo que yo comenté al principio. Las evidencias más antiguas han ido desapareciendo y pese a eso, p existen s eso... e e a evidencias que se han descubierto últimamente de que tecnología, multitud、Última、de ellas, vez, no, y podríamos、no, dedicar dime, ejemplo, a un debate exclusivamente de a él. Por ejemplo, aquí hay muestras de simbología hace 100.000 años. de una simbología precisa. Hay muestras, por ejemplo, de manipulación de cráneos hace 50.000 años. Hay evidencias de ese tipo. ¿Por qué estoy hablando ¿Y eso qué de algo muy grave?、No, ¿Con qué? Evidencias? ¿Qué tiene que ver con... ¿Con los extraterrestres o con qué? No, los、eh, extraterrestres es un tema que ha sacado Iker y que, como Javier ha dicho, primero ese sería otro debate y, la otra humani... y segundo, ¿Y evidencias otra duras, evidencias otra duras de que hubieran los extraterrestres ¿Dónde... no existen, pero sí de que hubo. civilizaciones más antiguos y、a、de ver, que hay que r e t r o t r a e r u c i r el atrepanado no es una f u r a c i Lo vamos muestra, a dejar ahí. José Miguel, José Manuel, Enrique, Javier, que el público extraiga sus conclusiones. Es un tema muy difícil, muy complicado. Sí podríamos terminar. Es verdad que ha habido últimas noticias a nivel histórico interesantes. La última,、eh, hallazgos en Jordania de poblaciones con 20.000 años. Es decir, de、mm, una especie no de urbe, sino de chozas.、Eh, primer hallazgo, 10.000 años antes de la revolución agrícola.、Eh, Ha sido noticia en todo el mundo. Jordania. ¿Pero esto qué significa? ¿Esto tiene que ver con tecnologías o no? Desde luego con historia desconocida y que será otro debate, sin duda alguna, otro debate apasionante, ya no llevando la interrogante de si vinieron de fuera o hay tecnologías. Sobre las tecnologías en concreto, que cada uno extraiga su propia conclusión. a Hay signos, objetos, evidencias para unos, interpretaciones erróneas para otros, pero yo se agradezco los cuatro. Que hayáis debatido con tanta libertad y que hayáis expuesto、eh, vuestros argumentos, porque estoy seguro, como decía, que muchas personas habrán apuntado.、Eh, un dato que dábamos en las encuestas que hemos efectuado en esta ocasión a través de m i l e n n i u m 3, con una pregunta muy rotunda, eso sí, muy rotunda,、eh, sobre si las personas hoy, 2012, creen que en algún momento del pasado hubo visitas extraterrestres, así, 30% no, 70% sí. Y repito que en muchas ocasiones el escepticismo es el que funciona, en otros temas ha ocurrido. En este caso, algo pasa con el público, una parte del público, quizá esta influencia, José、pues、Miguel, ojalá、no、muchas personas. Llegan, ¿Sabes lo que pasa ahí? Que e que queda mucho por hacer. Puede ser. Y mucho por 70, explorar, 30, mucho.、Claro. mucho por descubrir. e exactamente lo que a n t e n e r Los ojos Unidos, abiertos y no p o e e n ser v e n a s Ni es, la venda extraterrestre es, es, ni la venda anti. Serán otros debates, desde luego. Gracias a los cuatro.